Cuentos de hadas españoles. Heidi. Esta es la historia de una huerfanita suiza llamada Heidi. Tiene cinco años. Heidi perdió a sus padres cuando tenía tres. A partir de ese momento la crió su tía Dete. Pero cuando la tía Dete consiguió un trabajo en Frankfurt, decidió dejar a la pequeña bajo el cuidado de su abuelo, que vivía en la ladera de la montaña. ¡Tía Dete, no quiero vivir aquí! ¡No me dejes, no te vayas! Lo hago por tu bien, mi pequeña. Heidi estaba muy triste. Pero aceptó alegremente al abuelito Cascarrabias y empezó a vivir en las montañas. Se enamoró de la naturaleza, de los rosáceos atardeceres y de la exótica flora y fauna. Empezó a mimar a una cabra y a jugar con ellas todos los días. ¡Oh, mi chiquitina! ¡Ven aquí! Por la noche dormía en el heno viendo las estrellas centelleantes. Empezó a disfrutar la naturaleza que la rodeaba Pocos días después hizo un amigo, Pedro Un niño de siete años que vivía en una cabaña cercana con su madre y su abuelita ciega Venga Heidi, vayamos a la pradera A Heidi le gustaba ir a los pastos cada día con Pedro y las cabras. Cuando regresaba, le hacía compañía a la abuelita o ayudaba al abuelito en las labores domésticas. Enseguida el abuelito le cogió cariño y afecto a Heidi. Se negó a enviar a Heidi a la escuela porque había discutido con los que vivían en el pueblo de Dorfli, quienes lo llamaban Viejo de los Alpes. Heidi, nunca permitiré que te alejen de mí. ¡Ah! Oh, ¡Te quiero, abuelito! Sus vidas transcurrían tranquilamente hasta que un día, Dete apareció de la nada. Dete se llevó a Heidi a Frankfurt... A acompañar a una niña de 10 años paralítica, Clara Que solo se podía mover en su silla de ruedas En casa de Clara, a Heidi le sorprendía que la gente tuviese que ser disciplinada Y obedecer las órdenes de la señorita Rottenmeier, el ama de llaves Vio que Clara tenía una gran colección de juguetes Su armario estaba lleno de vestidos preciosos Enseguida se sintió cómoda y empezó a disfrutar con la compañía de Clara Poco a poco todo el mundo empezó a querer a la encantadora niña Clara, su padre y su abuela le cogieron mucho cariño a la pequeña niña suiza Sin embargo, a la señorita Rottenmeier, el ama de llaves de los Sessemann, No le gustaba Heidi por su ropa desaliñada Porque no sabía leer y no sabía comportarse en una casa elegante. La señorita Rottenmeier pensaba que Heidi era una malcriada. Deberías aprender disciplina, Heidi. Lo siento, señorita Rottenmeier. Con el paso del tiempo, Heidi empezó a sentir melancolía. La abuela de Clara vio que Heidi era infeliz. Habló con Dete de Heidi... Pero tía Dete fue muy egoísta. La abuela puso todo su empeño en convencer a la tía Dete, pero fracasó. Abuelita, no me siento bien aquí. Envíame a casa, echo de menos al abuelito y a Pedro. Heidi, mi pequeña, reza y pídele a Dios que te ayude. Aunque Heidi tenía todas las comodidades, se sentía enjaulada. Era infeliz y empezó a aislarse. No se interesaba por nada. En el fondo de su corazón quería regresar con su abuelito, con Pedro a los campos nevados, pero no sabía cómo regresar. Le afectó tanto a su salud que se volvió sonámbula. Un día... Heidi abrió la puerta principal pensando que había regresado a su casa. ¡Pedro, abuelito! ¡He vuelto! La abuela, al ver aquello, se apenó. El médico de Clara, el doctor Klassen, insistía en que Heidi volviera a casa con su abuelito. ¡Por Dios! ¿Qué le pasará a esta niña? ¡Rezaré por ella! Heidi, tengo una buena noticia... ¿Qué ocurre, abuela? Vamos a enviarte a casa con Pedro y el abuelito. ¡Ah! Oh, ¡Te quiero, abuela! ¡Eres la mejor! ¡Me voy a despedir de todos! Clara, tengo que irme. Pero nos veremos pronto. Por favor, ven a las montañas. Te enseñaré muchos sitios. No te vayas, Heidi. Te echaré de menos. Y yo a vosotros Sobre todo a la abuela y a ti Invitó a Clara y a su familia a las montañas Cuando estaba llegando a casa, corría de alegría Abuelito, ya estoy aquí Te he echado mucho de menos Yo también te he echado mucho de menos, mi pequeña revoltosa Oh, mi querida Heidi No volverán a alejarte de mí, mi pequeña En las montañas, el abuelo estaba muy contento por tener a Heidi con él Y lo pasaban muy bien Vio a Pedro ese mismo día Pedro, mira, estoy aquí Heidi, te hemos echado muchísimo de menos ¿Sabes? Tengo una nueva amiga, Clara Viví en su casa y me dejaba sus juguetes Heidi les contaba historias a Pedro y a la abuelita y disfrutaba mucho en los pastos. Unos meses después, Clara decidió sorprender a Heidi. Se quedaría con ella un mes. Subieron a Clara en la silla de ruedas a las montañas Y estaba encantada de estar con su mejor amiga ¡Mira, Heidi! ¡Mira quién ha venido a visitarte! ¿Quién, abuelito? ¡Heidi! ¡Soy yo, Clara! Al oír su nombre, se despertó enseguida ¡Qué alegría verte después de tanto tiempo! Clara se puso muy contenta al ver a Heidi Cada mañana se despertaba muy temprano para jugar con Clara Le enseñó las verdes praderas, los rosados atardeceres, los preciosos pájaros A Clara le encantaba todo aquello ¿Ahora te gustan las montañas? Me gusta mucho todo, Heidi, gracias por todo esto Pero Pedro sentía celos de Clara Pensaba que le había robado a su mejor amiga. Un día, cuando Pedro vio a Clara sentada con Heidi en la hierba riendo. Clara, ahora verás. Esconderé tu silla para que te vayas y dejes a Heidi en paz de una vez. Pedro, enfadado, cogió silenciosamente la silla y la empujó montaña abajo. Y ¡boom! Se rompió. ¡Oh, señor! ¡Pero qué es lo que he hecho! <risas> Cuando Clara y Heidi acabaron de jugar, se dieron cuenta de que la silla no estaba allí. Clara se sintió indefensa. Heidi, ¿dónde está mi silla? Estoy preocupada. Heidi empezó a buscarla, pero no la encontró. No encuentro tu silla, Clara. Llamaré al abuelito. Heidi salió corriendo en busca de ayuda. De camino, vio a Pedro. ¡Pedro! ¡Clara necesita ayuda! ¡Vamos! ¡Ayúdala a volver a casa! ¡Vamos, Clara! ¡Ven por aquí! ¡No te preocupes! ¡No te pasará nada! Fue un milagro que Clara empezase a dar unos pasos con la ayuda de Pedro y Heidi y pudo admirar la belleza de la naturaleza que la rodeaba. Pedro se sorprendió cuando vio a Clara entrar en la casa. La familia de Clara estaba feliz al verla caminar. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya puedo andar! ¡Estoy tan contenta! Nos alegramos tanto por ti, Clara, mi pequeña Pedro se sentía tan culpable que empezó a llorar ¿Qué te ocurre, Pedro? ¿Por qué lloras? Fui yo el que despeñó la silla de ruedas montaña abajo Porque pensé que por culpa de Clara, Heidi ya no quería estar conmigo <risa> Pedro, te perdonamos, hijo Pero la abuela de Clara entendía por qué lo había hecho Sabía que se sentía culpable Y en vez de castigarlo, decidió recompensarlo Toma pequeño, toma y no digas que no La familia Seseman le hizo regalos a Heidi y a la abuelita ciega de Pedro para hacerles la vida más cómoda. Le prometieron al abuelo que cuidarían muy bien de Heidi cuando él muriera. La historia termina con Heidi y la abuela rezando y agradeciéndole a Dios todo lo bueno que les había traído a sus vidas.